j Tonando, ya s a l i r e m o l o f

Necesario para llegar a cada rincón del planeta y llenar un montón de pistas de baile, ya salieron. Lo voy triunfando gracias a vuestros votos con el 35% de los votos. Sanchez, bueno, mañana rugimos a la hora de siempre, las 5:4 en Canarias y hasta por aquí. q u é pasa? ¿Cómo estamos?、Bien. ¿Qué tal?

¿Ya has hecho la pregunta en redes para los oyentes? Sí, ya la he hecho. Y, y cuéntalo, por si alguien no tiene redes, que sepa de qué va la vaina. Si no tienes redes y、si、no pescas, no pescas nada. Pero p u e d e s mandar postales. Mostre, sí, pero <risas> no llegas a tiempo. Bueno.、Eh, la pregunta de la noche es: ¿de quién eras fan? ¡Hombre! Michael Jordan, tío. ¡Ay! Michael Jordan. Ahí, colgado del aro, ¿eh? ¡Número! o n o Me ha dejado votando, ¿eh? h

La banda y tal o t a lo lo que sea. Bueno, en fin, las 8 y 3 minutos, 7 y 3, si estáis en Canarias, Jorge se ha ido ya a este tío está más liado, más ocupado con está, está, está un romano. Está, está el hombre con el gran musical que nos para. En fin, buenas tardes a todo el mundo. Soy Guillem Caballé. Hoy me encargo, como todos los días de lunes a viernes, de ponerte unos cuantos números 1 y de preguntarte algo. La pregunta de la noche. La pregunta es muy sencilla.

Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido fan. ¿De qué eras fan tú? ¿De qué eras fans? Los 40 Classic. La respuesta la puedes dar en Instagram de los40classic.oficial. Otra v é s de mi Twitter también. Búscame y me encuentras. Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar. Una calada de algo que me pueda colocar. Una película que consiga hacerme llorar.

a h a cambiar no me creo nada por te quiero chaval cualquier excusa una charrada es buena para brindar soltar en una carcajada todo el aire y después respirar sentirme como una colilla con mis labios al fumar colgarme de cualquiera que le guste tras luchar que inoportuno fue

b u n g wow

何か何か。

Uno. Con Guillem Caballé. En los 40 Classic.

Que tuvo, tuvo un problema las cuerdas vocales, ella se dedicaba a cantar, cantaba un montón de bien, pero luego hizo de este, de, digamos, defecto de vocal una virtud y un signo de, de identidad muy gordo. De hecho, la conocemos ya prácticamente con sus c a n c i o n e s con la voz rota. A ver, ¿de quién eras fans? Esa es la pregunta de la noche, ¿vale? Voy a por los primeros que escribieron, que serán los primeros también en ser respondidos. Sarita dice Backstreet Boys, un corazoncito. Luego Albert Cazal Sado dice Miguel Indurain, claro, esos turmalets que nos pegábamos en esos julios.

al ver a ver dice de marta sánchez mariposa de de quien caballero No, hombre no de mí no de mí no sonia dice de tony aguilar bien hecho sí señor y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la

私たちあなたの家族のために、あなたの家族のために、あなたために、あなたの家族のの家族のために、あなたために、あたの家族のために、あなたの家族あなたの家族のために、あ

スあランとてんらプラザ。

もう1つのことはう

キャンタッチです。キャンタッチです。キャンタッチです。

Era un tío que salía con babuchas en sus videoclips que costaban 20 millones de dólares y luego se arruinó. Y claro, estaba preguntándose en ese momento MC Hammer, ¿por qué me he arruinado?、Si、o sea, un mollón g o de buena música. Pues no. A ver, Michael Jackson podía permitirse un videoclip de 20 kilos, pero él no.、Um, vamos a por la pregunta de la noche. La pregunta de la noche es: ¿de quién eras fans? Vale, por ejemplo, estoy leyendo de Miguel Ángel que dice de Michael Laldrup, de Michael Jordan.

De Harold Presley, jugador de la peña, eso está muy bien. Simplemente Chepe dice de Ronaldinho. Y Ricola dice de Jason Donovan. ¡Ay, Jason Donovan! Junto acá eliminó. Los 40 classic. classic. Solo dos números uno. Los 40 Classic. Luego alguno de vosotros es un poquito más heavy. Como por ejemplo, P.V. Nuria dice, era y soy de Europe.

全然違う。Vale, que, que

Let's g e c a u t of here.

su gira lady gaga en nueva york y lo hacía con unas bueno a ver, la mujer se necesita un descanso porque llevaba casi prácticamente nueve meses sin parar de girar con su gira hoy he preguntado que cual de, de, de quién e r a s fans vale de quién erais fans por ejemplo alexander de barcelona dice de las spice girls pero no por sus canciones claro <risa>

Los 40 c l a s s i c La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 c l a s s i c Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de línea directa? ¡Valorado! Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. ¡En España! Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en l i n e a directa.com.

¿Estás todo el día con el móvil y no has visto este descuento? Abre ya la app de Mediamark. Solo hoy, 20 de abril, y solo en nuestra app, te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Y si aún no la tienes, descárgatela y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi Mediamark. Las redes sociales te invaden cada día con miles de mensajes. Pero si quieres ganar la batalla de la credibilidad y la visibilidad de tu negocio, apuesta por caballo ganador. La Radio.

En serpublicidad.es tú eres quien manda. Diseña tu campaña a medida. Elige precio y en qué emisora quieres que se escuche tu mensaje. Serpublicidad.es tu negocio gana. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8.

40 Classic.

Por campos dorados m e s t i n con su ten summer tales uno de los dos discos tristísimos de su carrera pero maravillosos introspectivos y fantásticos que nos dan canciones de esta índole de esta clase a ver hoy estoy repasando un poquito vuestros de quién eran fans antes he leído uno que era f a n de las spice girls que dice era fan de l a s s p i c e g i r l s pero no por sus canciones es cierto a ver de ahí salió la frase esa de no cantes victoria、um...

Luego hay más, más, gemita dice, de Backstreet Boys que hacen 33 años que se fundaron. Hace 33 años hoy, 20 de abril del 90, que se fundaron los Backstreet Boys hace 33 años. ¿Qué más pasó hoy, 20 de abril del 90?

ごあれ

y cantantes ya que a n Shaka c n bueno hoy he preguntado、uh, cuál de quién erais fans vale de quién eras i fans、eh, por ejemplo pili dice de lola flores me alegro mucho encantado un eslogan que decía ni canta ni baila ni, ni, ni es espectacular no se la pierdan luego increíble b e ble dice yo soy fan de samantha fox no preguntes por qué vale de acuerdo

Luego está Celso y dice Dire s t r a i t s Marco dice Take That, muy clásicos. Char Orbones, Alejandro Sanz, Vic dice Hombres que, y María Lund i c e de las monjas de mi coli, que vivían como joyas. Vivían como las joyas, las monjas de tu c o l e Vale, vale.

g e m Caballé. En los 40 Classic.

tienen un, un palpito que dice que esta noche va a ser una gran noche no te flipes que es lunes tío de verdad hoy he hecho una pregunta muy sencilla además que se basa prácticamente es casi nuestro abc en los 40 el, el fenómeno fan nosotros somos fan s de muchos grupos de los b e a t l e s de queen de michael jackson de madonna y de muchos otros pero la pregunta en este caso va por ti de quién eras fan los 40

Ojo, que Rebeca dice de pequeña, de pequeña, pequeña, de Heidi. Rosa dice de Penedo. ¡Ah! Me lo veo venir. A ver, Michilito dice de New Kids on the Block. J. Serrat dice de Ángela Channing. Como decían en mis tiempos, Agente Pato.

イエ

siempre se me ponen los pelos de punta porque esa guitarra de Brian May revive a un muerto y más en un lunes y más casi las nueve y media si estás currando como yo esto te revive a ver, ¿de quién eras fan? esa es la pregunta de la noche por ejemplo Antonio dice Magic Johnson Michael Jordan Drasen Petrovic o、oh, qué grande Drasen Petrovic

Elian dice The Queen, Take That, Super Junior, un grupo coreano, Manolo García y Héroes del Silencio. No te has dejado a nadie, ¿eh, cariño. Nico dice, soy fan de tus chistes a veces malos que haces antes de que empiecen las canciones.、Um, Nico, son todos malos.

La frase es: a de soy tu fans o tú eres mi fans. Venga, voy e n g a leer alguno de, de vuestros mensajes. m a g e dice de Alejandro Sanz, al principio de todo, eso sí. O María Angus dice de Fernando Martín, el jugador de baloncesto. Era bueno y guapo. Y de los Tray Blazers, los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.

Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música. La gran musical. La gran musical. El gran musical. los 40, cumplimos 60 años de éxitos junto a ti, con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta. 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana, de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias. En los 40 Classic.

The、Classic. Sevilla. Sevilla. Noventa punto cuatro ocho. y

Aquello de decir que escucháis los 40 Classic cuando alguien os pregunta qué radio escucháis? Si lo lleváis bien, me alegro. Podéis seguir.

Hoy no me ha tocado p o n e r t e Katy Perry, pero me ha gustado mucho la noticia que he leído de ella, que ha pasado vacaciones en Roma y ha tirado su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi porque no llevaba efectivo. y quería traer la buena suerte. Eso sí, luego la ha recuperado la tía Lisa. t Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40

Bueno, hace 150 años de la primera llamada telefónica de la historia. ¿Qué dirías tú en ese mensaje, en esa primera llamada, si te dan la oportunidad de hacer la primera llamada de teléfono? Yo creo que lo primero que se escuchó con la primera llamada de teléfono fue, este es el contestador automático de j o r d e Hurtado. <risa> Morning b o s Todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier p e n e d o te despierta en los 40 Classic.

Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido. 91.388, Serie 26. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del e u r o j a c k p o t de la ONCE. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado.

c l á s i c Sevilla, Sevilla, 94.8

Yes, o u r u p p o s e d to

Son las diez y cinco minutos, las nueve y cinco. Si estáis en Canarias, estos son los cuarenta Classic. Yo soy Guillem Caballé, en directo desde el estudio Joaquín Luque, mitad de la gran vía para todo el planeta Tierra. A través de nuestras emisoras, la TDT, las aplicaciones móviles de los cuarenta, lógicamente, o la página web de los cuarenta.com. Hoy la pregunta de la noche es: ¿de quién eras fan? s

Si tienes una respuesta corta, puedes hacerlo a través del Instagram de los 40 Classic en las stories. Si quieres otra larga, más desplegada, tienes X, mi X particular, mi Twitter, ¿vale? De Guillem c a v a l l é Leo un mensajito. Javi dice: De Chenoa, es mi super crash. Desde que tenía 5 o 6 años que salió, noté. Pues puedo calcular tu edad perfectamente al milímetro, ¿eh?

Кабалей.

Echar un vistazo a los tweets que habéis respondido a la pregunta de la noche de quién eras fan.、Eh, por ejemplo, tengo por aquí varios: Miguel de Ducha, Miguel de Ducha, dice en los 90, académica p a l a n c a sin duda, tengo toda su discografía, dos discos.、Eh, y luego tengo otra por aquí: Tomás Pardo, dice en los 90 y hasta hoy, de los toreros muertos, y manda pósters de todo. Los 40

De David Guetta. He leído este fin de semana una noticia que publicó ABC, abro comillas dice lo siguiente: una caña con un amigo puede ser más saludable que una hora de deporte en solitario. Claro, esto es la noticia. Han saltado nutricionistas, jeans pro y todo lo que con... Vamos, ¿qué e q es esto? o q u que os creéis? s e s para la polémica? Un follón.

A ver, yo de nutrición, ni de salud, ni de gym puedo dar ejemplo de nada. Pero tengo claro que quedar con un amigo y tomarte algo a veces te libra de una sesión de terapia. Y eso es verdad. Además, un amigo siempre te pone en tu sitio. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios.、De

なるほど、エミン

ピュ l ッと見ることはありません。

is.

乗のてました

echémosle un vistazo de quién erais fans es por ejemplo marce valera <ríe> mi colega marce dice eran de shakira y luego he sido más de piquere y de piquetón claro si、sí、te entiendo marce te entiendo perfectamente lo u e g hay quien se va al fútbol、uh, manusa dice de don alejandro valverde me parece muy bien franco j i dice de arcorada hay mítico portero

p o me largo.、Uh, Mónica, te quedas tú a poner discos. ¿Tú de quién eras fan? Hola, Guillem. Yo era súper fan de Madonna. Lo sabía. Tenía todo mi dormitorio、lo、empapelado、sabía. con sus pósters y coleccionaba <ríe> sus vinilos, películas, <ríe> revistas, todo lo que se me ponía por delante.、Normal. Y ahí la tienes en Coachella、bailando. a sus 67 años, dándolo todo, bailando como si no hubiera un mañana que, vamos, yo estoy segura de que si nos fuéramos de fiesta con ella, con la reina del pop, nos acostaba a todos. Bueno, y nos, <ríe> vamos, y nos, nos arropaba y todo y se volvía de fiesta.

Los 40 Classic, Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la once de hoy, la fecha ganadora ha sido. 25 de octubre de 1947. Y el número de la suerte, el. 6! Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la once...

Once. Ahora y siempre, bien jugado.

Se compara a estar aquí a tu lado una noche más. Además, este lunes que es un día para decirte 20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Así que bienvenidos h a y m á s Números 1 después de Guillem con Duncan d u y antes Eric Priz. Los 40 Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 c l a s i c